エカンギョヨたィシ Ser el dolor que me has causado tú, amor se cura con amor, ya tú no eres mi sol que me alumbre otra luz. Amor se cura con amor, ya tú no eres mi sol que me alumbre otra luz. Yo quise formar por Dios. por